mío, lleva el sello, es el duro de conseguida, el espantajaba. Oiga, compadre, se está convenciendo de que aquí se hay no cifra, ni de la brava. ¡Ay, capi! Si mi propietario, el popular, va por el de todos ¡El propio Pantapá! ¡El propio Pantapá! ¡Oh, oh! oh sí, señor! En 22 de manos a mi casa. 304. 150, 18, 32, del ritmo caribeño. Oye, vamos con otro, vamos con otro. Oye. Ya dos tiros, ya dos tiros. Óigame, compadre, se está convenciendo de que aquí se sí hay música. Y de la brada. ¡Ay, papi! pieario e impopularto corras